Hoy vamos a meditar en el tema No juzguéis ¿Cómo se llama el tema? No juzguéis Oiga lo que dice la Palabra de Dios Antes de leerla No sé si en la Biblia suya También está en letras rojas Eso significa De que es Jesucristo el que lo dijo Amén hermanos Él nos da un consejo Agárrelo como un consejo La Biblia dice no juzguéis Amén hermanos ¿Por qué Dios no quiere que juzguemos Para que nosotros tampoco seamos juzgados Por eso dice el Señor no juzgues Para que no seáis juzgados Amén hermano. Porque con el juicio que juzgáis Seréis juzgados Amén hermanos Y con la medida que medís Os será medido ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Le hace hasta en signo de interrogación. O sea, una pregunta dice, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Fíjese, hermano. Y no echas de ver la viga que está en el ojo tuyo. Yo me puse a buscar, mi hermano, información acerca de juzgar. Y fíjese que no hay en nada Y le doy gracias a Dios ¿Por qué? Porque eso significa, mi hermano Que el mensaje no viene de otros medios Sino directamente de, de parte de Dios O sea, que Dios es el que nos va a hablar en esta noche Amén, hermanos Amén, hermanos Hay un dicho que dice Con un dedo señalas Pero hay tres dedos que te señalan a ti Usted ha visto ese, mira aquel, mira que lo que está haciendo, mira, mira, mira lo que está haciendo. Y hay tres dedos que lo están señalando a él. Él cree que está señalando. Mira, mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira dónde se está metiendo, mira con quién está hablando, mira, mira, mira. Y en los dedos, hermano, los tres le están diciendo, y tú hipócrita. Oiga, qué tremendo está eso. Entonces, el juzgar, cuando usted juzga a una persona inocente. Se convierte, mi hermano, en una persona acusadora Está acusando a una persona injustamente Una cosa es decirle la verdad a una persona amén, hermanos, si ¿sí me entienden lo que le digo Una cosa es decirle la verdad No quiere decir que si usted mira a alguien haciendo malo Lo va a dejar, ay no, no, mejor no juzgo, mejor no le digo nada Hay que seguir haciendo, no, no, no Es que está, el Señor no está hablando De que dejemos nosotros pasar las cosas Sino que tengamos cuidado cuando hablamos o condenamos o juzgamos a una persona Sin estar seguro de lo que estamos hablando ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Cuántos están entendiendo lo que le digo? Entonces hay que estar seguro antes de hablar Muchas veces usted juzga a la persona sin conocerla muchas veces porque oyó a otra persona usted también ya lo anda juzgando y no sabe si es cierto lo que le dijeron a mi hermano entonces aquí mi hermano encontré que juzgar significa acusar cuando usted juzga injustamente usted está acusando injustamente también dice condenar lo mismo es juzgar acusar y condenar cuando tú condenas te está volviendo juez de la persona ¿está entendiendo? entonces el Señor dice no juzgues para que no sea juzgado o sea que si usted va a hablar de una persona primero analice si usted no hace lo mismo que aquella persona porque si usted hace lo mismo y juzga a su hermano entonces así como tú lo juzgas así Dios te va a juzgar a ti también amén hermano y si usted dice no que, que lo corran Y tú haces lo mismo, a ti te van a correr también. Si tú vas al, al compañero de trabajo y le dices al jefe, ¡Corra a este hombre, mire que es un aragán, no hace nada! Y tú también eres igual. Lo mismo que tú deseas para aquella persona, te va a caer a ti también. Porque te estás poniendo en lugar de juez. El que condena, el que juzga, solamente son los jueces. Amén, hermano. Por eso la palabra, el mismo Señor dijo yo no juzgo a nadie La palabra que han oído es la que los va a juzgar en aquel día O sea que todo aquel mi hermano que juzga tiene también quien lo juzgue a él también Y el Señor nos habla y nos da esta palabra Mire vamos a leerlo todos juntos No juzguéis, eso sale de la boca del Señor Para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados Y con la medida que mides, será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. La paja, mi hermano, viene siendo un pedacito de basura. Este pedacito de basura, mira. Que le vemos a un hermano en el ojo. Y muchas veces le vemos el poquito de paja en el ojo al hermano. Y le vemos la paja. Y no echamos de ver la viga que nosotros traemos en nuestro propio ojo, mire. Una, viga, este está chiquito, hermano, esto no es una viga, este es no más un pedazo de pal. Usted en vez de usted trae una gran viga en su ojo y a todos le ve lo malo. Miren lo que hace aquel, miren lo que hace aquel, y un gran cuartote anda en el ojo de él. Él no se da cuenta que lo que él está haciendo es tomando lugar de juez. Fíjense amados hermanos, cuántas veces no juzgamos a una persona a una hermana porque la vemos con una falda medio corta y en nuestras casas nosotros andamos en chores ¿sí hermano? juzgamos al hermano porque trae un botón suelto y se le sale el peluche y en la casa usted anda sin camisa Hermano Porque mira Una aberturita aquí Mire chiquitita Y usted en su casa Anda casi desnuda Ah pero a mí nadie me mira Pero Dios te está viendo Dios te está viendo Hay madres que andan En, en su casa enseñándole Los cueros a sus hijos Son cueros hermano no, Ni piernas Ya un pellejo Los que enseñan Y andan juzgando a la otra porque le ven algo sencillo, hermano. No te das cuenta que en vez de verle la pajita en el ojo a tu hermanita o a tu hermano, tú andas un tremendo tronco en el tuyo. Un gran tronco, mira que no puedes ver lo tuyo, no lo puedes ver porque no puedes con ese gran viga. Primero te saca la viga del ojo tuyo para que pueda ver la paja del ojo de tu hermano. Así dice el Señor. Si tú haces lo mismo dice, Oye hermano qué tremendo está esto El Señor nos da un consejo Y nos dice antes de que juzguen Primero júzguense a ustedes mismos A ver si ustedes están limpios Entonces tiren la piedra Amén hermanos Como aquella mujer que la hallaron en pecado Y todos decían Esta mujer la hallamos en pecado Mira está en adulterio La hallamos en el pleno acto del adulterio y tú lo que andas viendo en el internet hipócrita y tú las revistas pornográficas que miras allá escondidas en el baño hipócrita y juzgas al hermano porque hizo cualquier cosita y yo le digo al señor, señor esta gente es experta ¿por qué? porque se esconden muy bien ojalá que Dios te descubra lo que haces en secreto Ojalá que te saquen a luz. Que sepan qué clase de sinvergüenza eres tú de escondida. Y así, mi amado, te vas a dar cuenta que antes de juzgar a un hermano, tienes que darte cuenta tú primero. Amén, hermano. Dele un aplauso al Señor, hermano, pero con ganas. Porque Cristo vive y reina para siempre. No juzguéis, dice el Señor. No juzguéis significa no condenes, no acuses Sin saber De repente un hermano se pierde Y no lo vemos Y cuando nos preguntan por él decimos A lo mejor ese anda de rebelde en otra iglesia Y no sabemos si está enfermo el hombre ¿ves? No sabemos si tuvo un accidente Algo le pasó Pero nosotros luego, luego el juicio Qué rápido somos para condenar a la gente Para acusar a la gente Mire, usted no sabe cuánta gente viene a mí A acusar a su hermano Que está a la par suya Y me dice hermano, fíjese que aquel hermano hizo esto Y córralo Y digo yo, si yo me dejara hermano Llevar por lo que la gente me dice, no hubiera gente aquí Ahora le digo una cosa, gracias a Dios Que Dios nos da sabiduría Por eso el Señor dice, antes de que condenes, primero hazte un background tú primero. Porque date cuenta que si tú crees que hagan algo con un hermano, porque está haciendo eso, y si tú lo estás haciendo, a ti te lo va a hacer Dios. Y Dios no va a dejar pasar ese gravio así nomás. El juzgar, mi hermano, condenar, eso es en todas las iglesias. No crea que eso le saque. ¿Cuántos no han juzgado al pastor? Ah, que el pastor estoy acá, que mucho pide, que ese hombre se está llevando el dinero, que no sé cuánto. Así juzga a la gente, hermano. Este ni me conoce, ni sabe cómo vivo yo, hermano. No sabe si comí o no comí porque me mira cachetón, cree que me como el dinero. Y muchas veces sin saber las cosas, juzgamos a la persona. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces es muy necesario. Que pongamos cuidado a la palabra de Dios Porque hoy Dios nos va a hablar ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar en esta noche? ¿O a cuántos ya Dios les está hablando en esta noche? Dios ya está hablando Dale el aplauso al Señor con todo el corazón Y porque no lo vimos Ha de andar en rebeldía ese hombre Ha de andar en pecado Ha de andar haciendo eso. Hermano, es muy necesario Que primero indaguemos antes de hacer un juicio Amén hermano. A lo mejor usted pasa por un lugar y mira platicando a un hermano. Y ya viene a la iglesia y dice, no, hombre, ya estaba enamorando a una muchacha. <ríe> Híjole. Hermano. Y a lo mejor era familia. Fíjese, había un hermano en la iglesia donde nosotros nos congregamos antes que llegaba con una muchacha en veces abrazado. Cuando no llegaba la mujer. Y la traía o abrazado o echado el brazo, pues así, echado el brazo. Y todo el mundo, mm, mira, ver Como no vino la hermana, ahí trae a la otra Ahora era su hermana Resultó que era su hermana Y ya le andábamos diciendo que era la mujer La Sancha Fíjense hermano, lo que es la gente Lo que, lo que es el juicio Como rápidamente Y ni le preguntaron Que es de usted esa persona no, que Directamente, es en la Sancha Y era su hermana Que la había venido a visitar de años Que no se miraba Entonces luego, luego ahí está el juicio Por eso el Señor dice no juzgues Porque cuando tú juzgas te conviertes en juez Amén hermanos Hay veces que usted entra a la iglesia Y el hermano o la hermana Usted pasó a la par y no lo saludó Ya usted viene rápidamente a decirle a los hermanos Ese hermano se cree gran cosa Ay ese hermano desde que lo pusieron en ese puesto Ya ni saluda a la gente y tal vez ni lo vio hermano. Yo he entrado muchas veces distraído Y he pasado a la par de hermanos Y no los he saludado Y no es que no lo quiera, yo los amo Lo que pasa es que uno la mente La trae en veces ocupada en otras cosas Y no es que no te quiera la persona No te quiera saludar Sino que uno no sabe que viene pensando en aquel momento Y no es que no te ame Entonces luego, luego el juicio Ah, ese hermano ya se le subió Porque lo pusieron de esto y del otro Entonces, hermano, el juicio que nosotros juzgamos, hermano, Dios nos está tomando en cuenta todo lo que estamos actuando. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo pensamos? Entonces, Dios, hermano, el día de mañana te va a pedir cuentas por todo aquello que hablaste, condenaste, juzgaste, sin saber lo que estaba pasando. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Dice, En vez de pasa a la gente con una cara así bien de pocos amigos ¿se ha visto usted eso gente? así que ni, ni se ríe con nada así como el que tiene al lado suyo que ven ni se ríe y si es hermano que le debo a saber que me para la cara no te para la cara así es su cara de él no te la está parando sino que su cara es así uno es así ¿me entiende? y que quiere que le anden pelando el diente cuando lo ven no hermano hay gente que es seria Hay gente que no se ríe Hay gente que es así Pero no es que sea malo O que, que no te ame O algo por el estilo Sino que esa es su cara Ese es su rostro Entonces la gente no puede hacer un juicio Mire yo una vez fui a predicar a una iglesia Y había un hombre que se sentó Y hasta cruzó el pie Y le hacía así Y me volteaba a ver bien serio No me quitaba la vista Y yo cuando lo vi que me quedaba viendo Hasta me sentía la, la, la la mirada y dije si no me quiere yo tampoco dije yo y me quedaba viendo serio el hombre y donde yo caminaba él también me, me, me seguía con la vista y así serio y yo dije ni monedita Dios lo que soy para caerle bien a todos. y si no me quiere pues yo tampoco lo quiero yo le voy a predicar a los otros y al final hermano yo salí puse las predicaciones y la gente estaba llegando y, y viene el hombre mal encarado Dije, este a regañarme viene. Dije yo, verdad, porque le vi la cara. Y cuando viene, me dice, Usted es el hermano Jonás López. Y le digo, si sí, le digo para servirle, y me dice, ¿me, me deja darle un abrazo, varón. Quiero decirle que usted es un hombre de Dios, y yo oigo sus predicaciones, me son de mucha bendición. Y he estado oyéndolo, y estaba tan penetrado en el mensaje. Me dice, me estaba gozando tanto. Y dije, se estaba gozando. Si sí, yo vi que hasta me quería pegar. La cosa es que hacía en la gente. ¿Sí me entiende? Y uno juzga a la gente sin conocerla. ¿Verdad, hermano? Le ha pasado que usted sin conocer a la gente ya le está diciendo que es malo, que no lo quiere, que no sé cuánto, que no sé qué. Pero eso se llama juzgar. otros están entendiendo lo que estamos hablando? Miren lo que dice Lucas Capítulo 6 Versículo 37 Cuando lo tenga dígame No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y seréis perdonados Tres puntos tocó el Señor En un solo versículo no juzguéis para que no seáis juzgados no condenéis para que no seáis condenados sabe qué es condenar es cuando ya le dieron el veredicto la condena se va, a decir, se va a decir la sentencia hay gente que dice a ese hermano, hermano córralo de la iglesia sabe que usted está dando la sentencia Usted quiere que lo corran, sí El día de mañana a quien lo corren es a él ¿Por qué? Porque lo mismo que quería para aquel le dieron a él ¿Está entendiendo? Como dice, cuando usted dice ese hermano por lo que hace, ojalá que le vaya mal Y lo mismo que usted desea para aquel, le va a caer a usted Porque usted mismo está saliendo la sentencia, La sentencia le dice, no condenéis para que no seáis condenados Imagínense, hermano, si usted le desea la muerte a una persona La muerte te va a venir a ti Porque lo que tú le deseas al otro, eso te va a venir a ti Más vale que le desees el bien a tu hermano Para que el bien te venga a ti Lo que tú dices, eso vas a recibir Entonces ten cuidado a la hora de hacer un juicio Y condenar a la persona Amén hermanos Porque ciertamente el Señor no vino a condenar a nadie Él vino para que todos seamos salvos Ahora, la sentencia El Señor te dice No va a salir de mi boca Yo he visto una película que se llama Los mandamientos En la película se ve Que la mujer esta Va a donde Sefora y le dice ¿Sabes qué? Vete con tu hijo porque eh, El faraón va a mandar a matar A todos los primogénitos De la ciudad Todo el primogénito va a morir Vete El faraón lo va a mandar a matar y cuando llega Moisés le dice Nefertiti mira y él busca a Sémora no la encuentra ni la busca le dice le salvé la vida a ella y a tu hijo y como le salvaste la vida ah la mandé lejos porque el faraón va a matar a todos los primogénitos y Moisés se mira que pega en la, en la mesa y dice el juicio ha salido por la boca del mismo no son los primogénitos de Israel los que van a morir sino los primogénitos de Egipto eso quiere decir que lo que el faraón deseaba para los hijos de Dios es lo que le llegó a él porque él condenó, él hizo un juicio y acusó y condenó y dio la sentencia y lo mismo que él dio fue lo que recibió fueron los primogénitos de Egipto los que murieron ¿por qué mi hermano? porque de lo que nosotros sembremos eso vamos a comer el día de mañana ¿están Lo que tú siembras, si siembras un palo de naranja, naranja vas a comer. Si siembras un palo de aguacates, vas a comer aguacates el día de mañana. Si siembras un palo de bendición, vas a comer bendición. Y si siembras un palo de odio y muerte, muerte y odio vas a comer. Entonces, antes de condenar, ten cuidado. Ahora le voy a decir algo: vengo y repito no significa que usted va a ver a alguien haciendo algo malo y decir, Mejor no, no condeno ni juzgo para que no haya problema no, no, no, no, no lo que Dios está hablando es cuando juzgamos nosotros sin darnos cuenta de lo que está pasando ¿está entendiendo hermanos? no está hablando de que usted mira a alguien haciendo algo malo y se tiene que quedar callado no, porque si le digo algo, algo me va a ir a mí no está hablando cuando tú haces un juicio de una persona que ni tan siquiera has platicado con él no sé si a usted le ha tocado que usted va a un lugar y el amigo suyo le dice con aquel no hables ese hombre es malo ese hombre es aquí ese hombre es allá con ese no hables y el día de mañana usted anda por ahí barriendo y se le acerca al hombre y le dice hermano le ayudo y usted lo queda viendo el malo y dice si sí, hermano si quiere Y ya cuando le ayudó después le dice No necesita algo más hermano que le haga Y usted dice bueno, pues si este es el malo ¿por qué me está ayudando El malo para el otro Pero hermano cuando usted llega a conocer a La gente se da cuenta Que muchas veces no es lo que la persona le dice ¿Está entendiendo lo que le digo? Porque usted tiene que conocer a la persona Antes de hacer un juicio Bueno dale otro aplauso al Señor Con todo el corazón porque Cristo vive y reina para siempre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 Lo mismo, juzgarlo, condenarlo. Si no, la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y satrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, satrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes.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 Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo salía a hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Está lendo? Versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron diciendo, No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días Pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, o oh rey Sea echado en el foso de los leones Respondió el rey diciendo, verdad es Conforme a la ley de Media y de Persia La cual no puede ser abrogada Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá No te respeta a ti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 Siervo del Dios, del Dios viviente El Dios tuyo a quien tú constantemente sirves Te ha podido librar de los leones Le gritaba Entonces Daniel respondió al Rey Oh Rey, vive para siempre Mi Dios envió a su ángel El cual cerró la boca de los leones Para que no me hiciesen daño Porque ante él fui hallado inocente Oiga hermano Y aún delante de ti oh Rey Yo no he hecho nada malo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 cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos oiga esta historia hermano habían acusado a Daniel injustamente eso es lo que Dios dice no condenes para que no seáis condenados. no juzgues para que no seas juzgado Porque con la vara que tú mides Con esa te van a medir a ti también Lo que tú desees para tu hermano Eso te va a venir a ti también Cuando tú juzgas, acusas y condenas A alguien justamente, Te estás volviendo mi hermano Un juez Te está volviendo un asesino para tu hermano Entonces cuando acusas injustamente Oiga hermano, qué tremendo Hay mucha gente que está en la cárcel Injustamente ¿Sabía ustedes A mí me cobraron unos tickets de carro Injustamente Vive Dios que no le miento hermanos Delante de él estoy Que un día él me va a juzgar si le estoy mintiendo Cuatro órdenes de arresto Por alguien que usó mis papeles Y cuando yo me presenté delante del juez El policía me dijo Eres tú, yo te me acuerdo que te paré Y yo le dije, no sea mentiroso Usted, Yo nunca lo he visto, es más yo soy pastor le dije. Y se enojó el policía Y él es, él es, él es Me dijo el policía Y sabe a quién cree que le creyó el juez Al policía Y a mí me cobró cada ticket 1200 dólares Cuando yo iba a pagar hermano Los pagos de Hacienda yo iba con el dólar Ay, qué bueno que no sé quién es el policía que me acusó y lo pagaba con un dólar de policía pero sabe una cosa hermano yo no le deseo mal al policía porque él estaba haciendo su trabajo hermano aunque injustamente porque hay policías que lo paran a uno y ni hizo nada mal si ¿Sí o no hermano No más porque tiene cara de hispano. ¡Pum! Lo paró. Por eso las hermanas se pintan el pelo para que no las paren. ¿Vas a creer que soy güera y no me paran? Hijo la hermano. Qué malo el hermano Jonás, ¿verdad? Pero fíjese: la, la injusticia, hermano. Dios mira la injusticia. Hay gente, hermano, en las cárceles que están cumpliendo condenas por una acusación falsa. Usted cree que no, hermano usted cree que no gente cumpliendo condenas de años y unos hasta de vida porque lo acusó a alguien injustamente como dicen le puso el dedo a alguien que no lo quería y la policía pues es la policía ahora le voy a decir una cosa Dios no condena a los que no conocen de Dios porque ellos no conocen de Dios No quiere decir que lo justifica. Pero Dios a mi modo dice, Señor, este mundano no conoce de mí. Y pues eso es lo normal. Está su corazón sucio. Pero un cristiano acusando a un hermano hermano. Un hermano señalando a su hermano. Un hermano criticando a su hermano. Un hermano condenando a su hermano. O sea, eso es lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque el único que condena y juzga es Dios Aunque el hombre te condene, aunque el hombre te juzgue Pero si tú eres inocente delante de Dios Dios te va a sacar a luz Dios te va a poner en alto Dios te va a mantener con tu frente en alto Y vas a darle gloria, honra, alabanza Al que vive y reina por todos los siglos Bendito sea el nombre del Señor A su nombre, hermano Cuando tú le deseas algo malo a alguien Más te tarda en lo que en que te caiga a ti Yo este mensaje lo prediqué hace como 4 o 5 años atrás Y me acuerdo que lo prediqué y conté una anécdota de una prima mía Se llama Carolina Y es más, es hermana del primo De Junior, Carolina Estábamos pequeños todos Y como a mí me pegaban más, porque yo era más travieso Y yo miraba que a ellos, los hijos de mi tío No le pegaban tanto como a nosotros Yo siempre andaba buscando ¿Cómo? Que les pegaran a ellos también Y un día mi prima Usted sabe un niño hermano No se va a levantar así como uno Que hasta pone un pie y hasta el otro Le cuesta sacarlo de él, ¿verdad? Un niño brinca y ¡bas! Parado cae Y esta prima se brincó de un banco Iba pasando un poquito y ¡pum! Le sacó las tripas Y el pollito le hacía la patita con las tripas de fuera. Y cuando yo miro al pollito, dije, ¡Ah! Con esta yo tengo para que le peguen a Carolina. Y me voy donde mi abuela. Abuela, abuela, abuela. Ay, abuela, ¿qué cree que pasó? No sé, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Y le dijo, no, hombre, Carolina mató un pollito. Y cuando mataban un pollito, mi abuela si es que los cuidaban los pollitos hermano y mi abuela tenía un montón de pollos que hasta tenía uno que caminar con cuidado porque le pasaban en medio de los pies y Carolina hasta las tripas les sacó. y vengo yo abuela mató un pollito y cómo lo mató cómo lo mató y vengo yo hermano hasta el hice para atrás ha visto los porteros cuando va a tirar uno un, un penal hasta para atrás agarrando cancha yo todavía hermano y Y ya, hasta aquí Y le digo, así le hizo, mire Y le hago, y ¡pé! La patada, hermano Le aumenté, dije, para que le peguen duro Dios sabe, mire, se lo digo delante de Dios Con la mano en la Biblia Que Dios no me va a mentir Iba pasando una gallina ¿Cómo salió esa gallina? Yo no sé Le voy pegando la patada A esa gallina, hermano salió volando la gallina mire hermano rebotó en una pared y la gallina caminó dos pasos allí y se cayó ese día comimos gallina pero mi abuela me voltea ella se imagina hermano me hace mi abuela así mire tú lo que querías era que yo le pegara a Carolina verdad y yo le digo no abuela no abuela de veras yo no quería que no tú lo que querías era que yo le pegara a Carolina mire hermano me pegó mire las abuelas mire ella pegaba con una banda de molino. se acuerda de la banda de molino? que le echaban el molino y había una banda mire hermano una banda que ni doblarla podía la viejita cuando se cansaba con una mano se iba con la otra mire cada de esos hermanos hasta en lengua y eso que ni cristiano era hasta en lengua se habla uno con un sace en el lomo hermano mire hermano una cinchaseada de esas que todavía me acuerdo fíjense. y eso fue cuando tenía como 7 años y tengo 37 hace 30 años de esa cinchaseadas y todavía me acuerdo ahora me dijo mi abuela tú lo que querías era que yo le pegara a tu prima ahora no le voy a pegar a ella te voy a pegar a ti me dijo y me pegó ahora eso es lo que dice Dios Cuando tú le deseas algo a alguien Lo mismo que tú le deseas a tu hermano Es lo que Dios te va a hacer a ti también Porque con la vara que tú mides Con la vara que tú mides seráis medido Con la forma que tú condenas A ti también te van a condenar Amén hermanos No juzgues dice el Señor Esta gente hermano Querían acusar a Daniel para que lo mataran Y sí, lo llevaron hasta la fosa de los leones era, era una acusación que no era justa Es lo que vengo y le repito una vez más hermano Porque quiero que se lo lleven a la mente No le estoy diciendo Que a alguien que está haciendo algo malo Hay que dejarlo que lo haga No, estoy hablando que cuando tú no tienes pruebas de algo No condenen ni juzguen, ni levantes el dedo En pocas palabras Tengo las pruebas Sé por qué lo acuso Porque tengo pruebas Pero cuando a ti te contó otro hermano Tú ni sabes Ni estabas tú ese día Y vienes y ahí estás condenando Igual que el otro Mira, espérate Dice el Señor Ya vas a ver Lo mismo que tú estás deseando Para contra tu hermano Eso te va a caer a ti también Mire lo que dice La palabra de Dios Juan 724 Dice No juzguéis Según las apariencias Si no juzgad Con justo juicio No juzguéis Según las apariencias Dice la palabra Amén hermano Una vez más se lo voy a repetir No juzguéis Según las apariencias Amén, Amén. sino con justo juicio O sea Porque la persona aparenta Que está haciendo algo malo No lo juzgues Tú no sabes Qué es lo que está haciendo Amén hermano O sea Un ejemplo Qué tal si Dios me habla a mí Y me dice Jonás Métete en esa cantina Porque ahí vas a encontrar a Alguien y le vas a decir Que yo lo quiero sacar De ese lugar Y pues yo Dios me mandó Me metí a la cantina Y cuando salgo de la cantina Va pasando un hermano Y siempre es el más chismoso De todos el que va pasando Y lo va viendo al hermano El hermano Jonás, ¿de dónde vienes Y mira que dice la taberna, peor que dice Y tal vez fue Dios que me dijo que fuera así. O sea, según las apariencias. ¿Está entendiendo? Aparenta que está haciendo algo malo el hermano. Pero no, no es que está haciendo algo malo. Sino que Dios lo puso a hacer aquello. Y por eso es que el Señor dice: No juzgues según las apariencias. Amén, hermano hay gente que parece mundana aquí como viene vestida espéreme, espéreme antes de que juzgue ya le voy a dar con el leño si está juzgando antes de tiempo así como viene con jean y con, con ande pero ese que parece mundano ora más que tú que vienes con corbata y saco ora más que tú que vienes con tu cubierta en la cabeza lee más la Biblia que tú que viene bien arregladito entonces las apariencias muchas veces si ¿sí me entienden lo que le digo hermano mucha gente la gente mira la, la gente y dice ese anda mal, anda en pecado, mira cómo anda vestido o sea porque lo vemos aparenta que, que, que no está bien con Dios el hombre pero anda muy metido, es más anda en el primer amor entonces el Señor dice no juzgues según lo que veas hombre espérate que Dios va tratando en el corazón de la gente Y Dios va a ir perfeccionando la vida de la persona Cuando usted mire que va entrando una persona mal vestida Cállese la boca Mire más, hable menos La Biblia dice cuando vengas a la casa de Dios Acércate más para oír que para hablar Sean pocas tus palabras Aún el necio cayó y lo contaron por sabio Porque se quedó callado el necio Y muchas veces nosotros hermanos Hacemos juicio sin saber Cómo anda la persona Amén hermanos ¿Cuántos estamos entendiendo este mensaje? Pues un aplauso al Señor con todo el corazón Bendito sea el nombre del Señor Vas a predicar El tema no juzguéis Señor pero ¿Por qué si yo estoy preparado acá? Me dice porque hay gente Que anda juzgando Sin conocer a la gente Y muchas veces nosotros hermanos Nos estamos condenando delante de Dios Mire lo que dice Romanos Vamos a Romanos Romanos capítulo 2 versículo 1 Cuando lo tenga dígame Mire nosotros no somos quien para juzgar La iglesia vecina Está entendiendo Nosotros no somos nadie para juzgar Al pastor vecino Usted no es nadie para juzgar al pastor de esta iglesia. Ni yo para juzgarlo a usted tampoco. Amén, hermano. O sea que hay, que hay que tratar de ser sabios a la hora de hacer un veredicto. Amén, hermanos. Romanos 2.1 dice, por lo cual eres inexcusable, oye. Oh hombre, cuando habla de hombre, no crea que la mujer se salva. Ahí va incluido hombre y mujer. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Cualquiera que seas tú que juzgas Pues en lo que juzgas a otro Te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas haces lo mismo Porque tú que juzgas haces lo mismo mas sabemos que el juicio De Dios contra los que practican Tales cosas es según verdad Y piensas esto Oh hombre o oh mujer Tú que juzgas a los que tal hacen Y haces lo mismo que tú es que parás al juicio de Dios. ¿Tú crees que te vas a escapar tú? Que juzgas al adúltero y tú andas enamorando a las compañeras de trabajo. Fíjate, hermano. Usted no, ay, esos hermanos adúlteros. Y usted allá, miren, bien que a la compañera de trabajo le pela el diente. Al, al compañero de trabajo le anda pelando el diente. Y tú juzgando al hermano, fíjate. Ay, ese hermano ni se ha casado A esta hermana ni se ha casado Y usted sin vergüenza, mujeriego Mujeriega Y ahora, fíjese lo que hace, hermano El juzgar, te condena Dice, tú crees que tú vas a escapar Tú que juzgas y hacen lo mismo Amén, hermanos Juzgas y hacen lo mismo Por eso antes de tirar uno Hermano, el dedo para señalar Hay que darnos cuenta que hay tres dedos que nos acusan a nosotros también Amén hermanos Siempre es bueno averiguar la vida de una persona antes de hablar de ella Amén Siempre es bueno averiguar la vida de una persona antes de hablar de ella Porque antes de que tú te conviertas en un juez Tú ya te convertiste en alguien que también va a ser juzgado El Señor no nos viene a condenar, sabe a qué viene a través de este mensaje, al vertirnos, amén hermanos. Alber dicen que hombre advertido vale por dos, amén hermano. Vale por dos. O sea que después de este consejo que has escuchado de parte de Dios, si tú juzgas a los demás, tú ya no tienes excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya te advirtió. Como peces te van a pesar. Como juzgues te van a juzgar. Y en otra escritura que leímos ya pasada dice. Perdona. Para que también te perdonen. Amén hermanos. Entonces por eso mi hermano. El Señor cuando estamos muriendo en la cruz del Calvario. El Señor pudo haberlos acusado. Porque es cierto hermano. De primero entraron, Osana, oh, Osana, oh, el hijo de David, con palmeras, con danza, con júbilo, entró la entrega triunfal. Esos mismos que decían Hosana, después decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Cómo está eso? Que primero me decía Hosana y ahora me estás diciendo, crucifíquenlo ¿Cómo está eso? Te estás convirtiendo en juez mío. O sea, cuando tú dices, mira, este hizo y aquel se enoja y va y lo mata, pum, pum, pum, pum. pum se, Como dicen en México Se peló El que lo mató Pero después se dan cuenta Que usted fue el chismoso Que le fue a poner el dedo Para que aquel lo matara ¿A quién cree que le van a ir a agarrar Y a matarlo a él? Al que habló Amén hermano Antes de señalar Calmémonos Y Dios dice Si tú Dejas de hacer esto Te vas a librar De que te lo hagan a ti también Entonces en esta noche hermano El consejo Para la iglesia del puerto de Nazareno Y para todas aquellas iglesias Que oyeron la palabra de Dios Amén hermano, denle ese aplauso al Señor Y póngase de pie Y vamos a pasar a este lugar Y vamos a darle gloria y honra al que vive y reina para siempre